A continuación, tenemos para ustedes la comparecencia del presidente, secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, camarada Luis Pin Montás, en el programa conjunto de Cara a Cara y Trazando Rutas. Tenemos a don Pin Montás. Hablar de Pin Montás es hablar de una leyenda de la izquierda de e s t e país. Él. Yo lo recuerdo en el Alma Máster de la UAS y en otros escenarios, cuando en aquella ocasión se producían esos grandes debates sobre inteligencia política, porque ahí y había mucho material muy elevado de esos muchachos de la izquierda de aquella etapa, y él se hizo con su propio proyecto político que resultó un gran partido. El Partido Comunista de la República Dominicana, Pacorero. Y hablar de Pimontá y verlo ahí, para nosotros es una hazaña, por las condiciones que lo adornan, por las capacidades que él ha enarbolado durante toda su vida tan interesante. Pero, mientras el H b a y viene, yo quería, así comúnmente hablando, tratarte. ¿Qué ha pasado con la izquierda nacional que se ha disminuido prácticamente a nada? Los partidos de la izquierda dominicana no han sacado un legislador, un diputado, mucho menos un senador y cosas así por el t é r e o Hay momentos en que prácticamente toda América del Sur tiene gobierno progresista. ¿A qué se debe ese fenómeno, Pino? Ese fenómeno. Mira, el fenómeno. No es la primera vez que me hacen la, esa pregunta.、Uh -huh. Y la respuesta a la que yo recurro es bastante controversial, por cuanto es una respuesta que parte de las más estrictas convicciones marxista-leninista, convicciones a las que yo sigo aferrado como el primer día, y es que lo que la llamada fuerza de izquierda. Dominicana ha operado como factor corrosivo es la falta de convicciones、uh -huh. socialistas, la、funciona? ignorancia total de la doctrina de mar x en e Lenin, l Stalin y Mao Zedong, más bien su violación y transgresión de manera sistemática, y mucha ignorancia de la cultura política. Por ejemplo, la existencia y el significado Del Congreso de la Cultura Anticomunista, que es la plataforma básica de la Agencia Central de Inteligencia, que se efectúa ese congreso en el 1950 en Berlín, y sus efectos destructivos de todo lo que fuera la lucha política en base a programa, a plataforma, a delineamiento doctrinario, sorprendentemente, Viene a conocerse en el país apenas hace un año que nosotros iniciamos una serie de publicaciones en el programa radial del partido respecto, y perdone la expresión si a ustedes les molesta, de Juan Bosch, un leproso moral pontífice del anticomunismo. Nosotros, y eso s Reyes que un periodista de vieja data, debe saber que nunca. Compartimos punto de vista con Juan Bosch. Que cuando Bosch formuló la tesis de la dictadura con respaldo popular, nosotros establecimos que eso era una tesis nazifascista de Juan Bosch. Y que más que fruto de la condición de su fama política, era fruto de su ignorancia política. Porque, y le voy a recrudecer una tesis que Bosch Insistía, marsófago, marsófago, marsófago, y lo decía de manera peyorativa, básicamente contra nosotros. ¿Por qué? Porque él decía que él no representaba la burguesía, porque él no tenía obrero, ni tenía fábrica, ni tenía propiedades, y por tanto, porque el Pacoré de le endilgaba la condición de representante de la burguesía social reformista. Y nosotros le respondíamos que ciertamente el señor Juan Isidro Jiménez Grullón, que había reconocido que fue colaborador de la CIA, él lo reconoció, pero Juan Bo nunca quiso reconocerlo y hoy en día están los documentos que c e r t i f i c a n que Juan Bo fue siempre agente de la CIA. El historiador del Partido Socialista Norteamericano, que Leonel Fernández trajo aquí a una charla en la Fundación Funglobe, Dijo claramente que Bush era un agente pagado de la CIA igual que Peña Gómez. Y un agente financiado por el Departamento de Estado Norteamericano, que es decir, los gobiernos norteamericanos. Y lo mismo hizo extensivo a Peña Gómez. Eso nosotros lo hacemos extensivo al señor l e ó n e l Fernández. Porque era así mismo. No es de otra manera. Y yo tenía el texto antes de venir para acá. Del artículo de Lenin, el social reformismo, En el movimiento socialdemócrata ruso del año 1911, se lo puedo hacer llegar en cualquier momento textualmente el texto para que, si gustan, lo difundan, donde Lenin decía, la burguesía hoy en día ha abandonado la defensa a ultranza de la propiedad privada y de la justificación de la explotación de la clase obrera. O sea, ya ha dejado de defender las bonanzas Con carácter eterno de la explotación del hombre por el hombre, como régimen superior de la sociedad. Porque la burguesía hoy en día, con todos los cambios habidos, eso es para el año 1911 en Rusia, ya no está representada por los industriales, está representada por los ideólogos y políticos. Y era muy lógico, nosotros l o decíamos: muy lógico. En la Revolución Francesa, los enciclopedistas no, no eran industriales. A excepción de, del alemán, el conde Horvath. Pero después eran socialmente intelectuales de origen pequeño burgués. Y sin embargo, ellos encarnaban los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que fue la bandera con que se lleva a cabo la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo es este señor? Dice que él no es burgués porque él no tiene obrero ni fábrica. Bueno, Mar no tenía fábrica. Engels sí tenía fábrica, pero Mar no tenía fábrica. Y sin embargo, Mar y Engels representan al proletariado en la historia universal. Continuando con su programa, cortando ruta a la patada, que Chalún Mejía escribe un artículo y dice que este señor mató a un jovencito de casi 13 años llamado Oliver Méndez. Y lo dice así: como una monstruosidad de esa bestia. Pero oculta deliberadamente, como lo que siempre ha sido un persecutor ideológico de nosotros y un imitador, porque dice que c h a r r no tiene originalidad en nada. Bueno, más que en hablar de merengue, porque es una aberración. Dice que mató a ese jovencito, Oliver Méndez, pero no dice que Oliver Méndez era el representante de la Juventud Comunista, el secretario general de la Juventud Comunista, en los momentos en que la banda de Macoril lo a p a r e c e y lo lleva a la victoria. ¿Y por qué razón él no dice que Oliver m é n d e z era el representante de la juventud comunista que había sido apresado por la banda de Macorís? ¿Por qué lo calla? No indica un espíritu sectario a ultranza. Es para seguir con el sonsonete de que el, el pacorero era gente del, del balaguerismo. El partido que dirige la institución esa que propicia a María Teresa Cabrera Un grupo de organizaciones de izquierda sí, sí, no, pero, se、eh, han aglutinado para llevarla como candidata. Eso es, eso es c h a r j u y su banda. No vengan a mí con eso. c h a r j u nunca ha sido de izquierda. No me haga decir lo que es c h a r j u Es más, c h a r j u nunca es maricón. Y yo se lo digo a él y se lo demuestro. Porque en la victoria, él junto con otro que era dirigente de la MD, médico, ustedes lo conocen, Anufu Reyes, dos maricones. Lo que vivían es acechando cuando Fidelio se iba a bañar para masturbarse. No me hagas decir cosas. Si tú me estás provocando, yo te voy a complacer. Yo te voy a decir todo lo que tengo que decir de Chalú. Es un canalla. Y se vale de los canallas, de los peores canallas, renegados, traidores, revisionistas como César Pérez. Uno de los primeros promotores del revisionismo en el país. Partidario de Crucho. Y Crucho era un agente nazifascista en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y lo demuestra la guerra de,、Ura、de Ucrania. César Pérez, en Villajuana, como Roberto c a s a c e n l a normal. Eran los defensores del cuchovismo y del anti-etalinismo profesional. Y hoy en、sí. día, ese señor, como Dioma de Mercedes, José Evangelista, y una serie de, de miembros del PSD, que venían del PSP y eran defensores a ultranza del cuchovismo. ¿Qué se ha visto en Ucrania? d e aquella la, época. En, desde aquella época.、Eh, o sea, que、uh -huh. tenemos la controversia. ¿Qué es lo que se ha visto? Que、eh, la Fundación a z o e de los nazifascistas ucranianos,、mm. quien los protegió para que no fueran enjuiciados por el Tribunal de Nuremberg, fueron k r u s h c h e y b r e z h n e Eso lo han dicho en RT hasta, hasta Putin se ha cansado de decirlo. Cuando dice que su misión es desnazificar de y desfascistar a Ucrania, se refiere al grupo de los a z o e de los nazis, se refiere al grupo de bandera. Porque la parte más agredida de Rusia, de la Unión Soviética, por Hitler fue Ucrania. Porque él tenía est estratégicamente asignado Ucrania como el granero de a l e m a n i a Yo acabo de volver a pasar un estudio sobre el desmaculamiento e de la falsedad de la, de la matanza de Stalin como un invento de, de los fascistas norteamericanos por nuestro programa. Sí. Esto lo puedo pasar en detalle a ustedes también. Don、sí. Rafa, yo creo, me gustaría que usted me le pregunte a Don p i n cómo va el p a c o d e r o qué está haciendo el p a c o d e r o los programas del p a c o d e r o si、ah. ha crecido el p a c o d e r o cómo él conserva la política de este gobierno a n t o n i o no tenga problema, tú me lo preguntas.、Eh... Rafael Reyere ¿eh? z me la puede preguntar pues, y yo con gusto、no, s e lo complaco, pero yo no, no tengo problema en eso. Yo no, yo no tengo、sí. prejuicio con que tú hayas sido del patrado ni mucho menos. Yo no tengo prejuicio. Gracias. Yo soy,、bien. yo、Gracias. soy una persona que soy capaz de discutir, conversar con lo más enconado enemigo ideológico y político y s e a hasta dónde debo decir las cosas y hasta dónde no. Por eso te digo, Casi te pedí, no me, no me p r o v o q u e con, con Charru, que te voy a decir cosas que. ¿Cómo que, va el paco de d o don p é r e Sí, pues, sí te lo voy a decir.、Dedo. Te lo voy a decir. Nosotros estamos en una campaña, ante todo, de propaganda, como siempre hemos estado, en torno a demistificar la historia dominicana. Y hemos sido, lo, hemos hecho de pionero por esclarecer la historia de la República Dominicana d e un punto de vista diferente. Hace unos años publicado un compañero nuestro, Mariñez, Publicó un libro, Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, que me lo dedicó. Yo no sabía que yo, que yo que tenía ante Mariñe mérito para que él me dedicara a esa obra. Y sorpresivamente me di cuenta cuando él la había publicado. Él me la dedicaba por lo, por lo que yo había ayudado a que él entendiera ese complejísimo problema del proceso de la historia dominicana, que es un problema que no está resuelto. No está resuelto porque ha sido envuelto en cuestiones de historia sagrada, como en el caso de la Trinitaria. Y yo entiendo que la historia de la República Dominicana se ha escrito de manera maniquea, unilateral. Por ejemplo, se ha querido decir y se ha establecido y todo el mundo dice Santana fue un, un anexionista. Nadie lo niega. Pero los primeros anexionistas no fue Santana, fueron los que en el 22 llamaron A Boyer para que invadiera el país y anexionaron la nación y el estado nacional proclamado por José Núñez de Cáceres, Haití. ¿Y quiénes fueron eso, s Antonio? ¿Eh? yo te puedo decir los nombres. Eso fue la iglesia católica con Arzobispo Valera. Aunque como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo、no, no, no, no. llegar. Cuando los haitianos entraron, no tuvieron contemplaciones con la iglesia católica. Don Pingue es, es, es una biblioteca. e s p é r a e s p é r a t e no es una biblioteca. Yo no soy biblioteca. Yo estoy diciendo hechos concretos. Lo que yo estaba allí entretenido leyendo era el manifiesto del año 1844, el 16 de enero, de los separatistas, donde se lamentaban de que habían sido engañados, de que le dijeron que Boyer venía como libertador y le impuso una esclavitud. No solamente social, sino nacional. Ahí está el documento.、Oh, yo lo tengo aquí. Te lo puedo dejar. Para que si、sí. tú guste, que puedas leerlo. Este documento es básico para entender que el, los primeros anexionistas fueron los del 22, encabezados por la Iglesia Católica. Porque no se ha querido entender que hay el enclave esclavista, colonialista de allá, el s a i n t d o m i n francés, quienes lo creen la Iglesia Católica y particularmente los Los j e s u i t a s Ustedes no se han creído, ustedes no se han dado cuenta que son los j e s u i t a s los que propician la fusión de la República Dominicana con Haití o Haití con la República Dominicana. Que quienes crean en el 1770, ese enclave colonial, son los herederos de Richelieu, del Cardenal Richelieu, primer ministro francés, y todos sus sucesores. Porque aquí han llegado a decir incluso, Que la nación dominicana no existía a raíz del pacto de Basilea. Yo pongo ante la conciencia de cualquiera que me diga una, a que me diga una cuestión. Si el hecho de que dos potencias coloniales acuerden que una colonia pasa de un lugar a, de una mano a otra, hace que la nación que está en proceso en esa, en esa colonia deja de existir. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.